león saludos desde la Sintonía de Berriozar y Ropias, saludos desde la Sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves 3 de mayo del 2018, son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde y aquí comienza como cada 7 días como cada semana Euskal Música, tu cita con la música local la música que se realiza en Euskal Herria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 Todo ello en twitter.com barra euskalmusica.fm Y en facebook.com barra euskalmusica.perriozar y ratia Las redes sociales de este tu programa Las redes sociales de euskalmusica Comenzamos el mes de mayo y lo vamos a hacer con dos novedades Dos novedades del sello discográfico AIRACA Por una parte el nuevo trabajo discográfico de la Donostierra Olaz Salvador Y por otra el músico y compositor donos tierra serrula que publica nuevo trabajo titulado y medio life además nos iremos al recuerdo más concretamente al 2012 con Ero, y al 2015 con ese álbum que editó Dickers, vértigo y también escucharemos entre otros al boni el ave o de fredy creus Y como no, repasaremos las noticias más destacadas y la agenda de conciertos para los próximos días. Todo ello aquí en el 100.8 en Berriozal y Ratia, en una nueva edición del programa Euskal Música. Cada jueves en directo, cada fin de semana en redifusión, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Y comentarte que si tienes una formación y la quieres dar a conocer, si tienes una banda y la quieres dar a conocer... No tienes otra cosa más que mandarnos un mensaje a la página que tenemos en Facebook facebook.com barra euskalmusica perriozorirratia o un WhatsApp al 648-880-841 Nosotros nos pondremos en contacto contigo lo podremos disfrutar aquí en Euskal Música y por supuesto también podréis visitarnos para hacer una entrevista Dicho todo esto, vamos a comenzar una nueva edición del programa Euskal Música, lo dicho, la primera del mes de mayo y lo vamos a hacer con una de las dos novedades que nos trae el sello discográfico AIRAC. Comenzamos con la Donostierra Olat Salvador, teclista del grupo Skakeitán, que se lanza en solitario con chinchilik un disco maravilloso. Delicado, cuidado y que esconde muchos detalles. El proyecto en solitario comenzó al hace alrededor de cuatro años y no nació como tal. Tenía unas canciones compuestas y unos amigos le animaron a mostrarlas en un concierto. Hola, Salvador, tenía pendiente publicar un trabajo de estudio y ahí es cuando comenzó a visualizarlo junto a una banda y a trabajar en ello. En este primer disco en solitario hay colaboraciones de María Bustos de Eraul, John Basasaguren de Isaac Icardenac y... Gardenac, Y Juancho aracama de Glaucoma Este disco lo edita el nuevo sello discográfico Como te comentaba anteriormente Airaka Novedad esta semana con la Donostierra, Olat Salvador Su álbum Sin Chilic y los temas For da, Con la colaboración de Juancho Arakama y el tema Corapi La Chen Comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música, <música Kuanzen zu egia, ingoiz estuzukusi atore, txia Sintasuna, kintasuna zidegia, ingoiz cicatrizatu grabeko zauria Oha Xa ta zimba de tintu meta cornacha figo rapihurtzen da lengo jolasa la perintora no ani batekin nere kasa ta izanak tasigna taminia fra nella scoisada ta sucre scosinia mira ka dure zunika, ara bat edo beste autatu beharra, ikusten usten ez dizunakea da kate bilakatzen da erabaki guztiek dute bere prenda begira den arteko lurrikara eta zu beste baten albokalde bat zara duko beste puntan tximeleetak egoaz tintzen duzure burutipo zentimetro tara birari The sun has been De las dos novedades que nos han llegado De este nuevo sello, el sello Airaca De manos de Olat Salvador ya ahora nos vamos a... Con Serrula, músico y compositor Donostierra, que publica nuevo trabajo titulado Un Cuarto live de la mano del sello Airaka. En el disco se puede encontrar siete temas nuevos, además de un bonus track que solo estará disponible en la edición física. Un Cuarto live ha sido grabado en el estudio de Aritz Arregui y masterizado por Juan Hidalgo en Master Tips. Compuesto íntegramente por Serrula, a lo largo de dos años Un Cuarto live presenta Mezcla estilos como el pop y el rock Con la intención de ofrecer una cara más contemporánea Y sin perjuicios de su música Y resumir todo lo que le ha sucedido durante sus 22 años Las letras del álbum son una mirada hacia atrás Desde una posición de cambio constante en la vida de Serrula Y a pesar de que mayormente un cuarto live gira alrededor de los lazos familiares El tiempo no deja de ser el hilo conductor en cada una de las historias Para la grabación, en el estudio Serrula ha contado con la ayuda de Andoni Eche bestia la batería, Mikel Alonso al bajo y Eneco Ramos al teclado. Además de las colaboraciones de Sergio Camino a la guitarra, Urco e Izmendi a los coros, y Eneco Gómez y Raúl Bautista en la sección de vientos. Novedad también del sello Airaca, él se hace llamar Serrulo, músico y compositor donos tierra, del álbum Un Cuarto Live, te extraemos los temas Family y Bloom. Well, And I know that I'm so blind But I belong now Thought I had another day To regret or make a change when you leave me? Father, tell me why I do Have you ever felt this fool For doing what you love? do I need to give the most every day until I'm done fight I know someday I'll be gone and would be the wild life I'm just trying to forgive to give you something more and pain pain pain and broken can shows never had a thing to do with all the songs I wrote my mother told me right you gotta make it more nobody's gonna figure out the things you should but I can't do it alone I need you show match bar but I had against from where I'm losing all these fears that been with me throughout my life, and all i found is there I am. I should have nothing Gonna figure out my life again Cause I'm ready to face it I know someday I'll be gone And we'll be the ones life I'm just trying to forgive To give you something more And pain, pain, pain And broken songs Never had a thing to do with all the songs I wrote My mother told me right You gotta make evil Nobody's gonna figure out the things you should but I can't do it alone i need you so much more i i had to get somewhere instead of losing all these fears they've been with me throughout my life and all about is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 En el álbum encontramos grandes temas como Pretencioso, el cual fue su primer single y videoclip. Los navarros Seeker Piedra Fita, Guitarra y voz, Sergio Izquierdo Batería e Iván Viedna Lajo volvían a golpear el género con un trabajo muy bueno, fiel a su sonido y temática. El álbum Vértigo, del textraemos te los temas a quemar ropa y pan de canela. Estaban sonando recordando a Iker Piedrafita Y toda a su gente, a los Dickers Con ese álbum del 2015 Vértigo Y después de escuchar Aero del 2012 Y Dickers del 2015 Volvemos a la actualidad Y lo vamos a hacer con el nuevo CD del Bonnie Que constituye una auténtica oda a la vida y la esperanza Bajo el título Rekin por el mundo 10 temas vitalistas y muy enérgicos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 Tenga final, tal vez no tenga remedio Esclavo al que clavará Eternamente en cautiverio Depender de quien no quiere Que seamos independen El absoluto del dominio Difícil es ir contra corriente No hay descanso en el infinito esfuerzo Solo la tenue libertad De soñar historias imposibles Son espejismos en el desierto Que llevan a un momento mágico más incluidos en lo que es el tercer trabajo discográfico ya para el boni esclavitud y la trinchera el álbum requien Por el mundo. Y del, del Boni, nos vamos con ERAVE Formación de Iruña, que tras la experiencia en otros grupos, surge la idea de juntarse con la intención de diversificar la monotonía musical a la que están acostumbrados. Al final y tras varios meses de ensayo, ERAVE comienza a andar en junio del 2013 en un concierto a favor de la juventud de Villaba Tarrabia. La base es el trash metal con estilos de grupos como Lamb of Good... Comas, Sociedad Alcohólica o Sutagar. En 2014 editaron una maqueta con 6 temas. Ahora regresan con su primer trabajo largo, Eguía de Isor, en el cual nos vamos a poder encontrar 12 temas, una colaboración en el disco, la de Sayoa e Íñigo de Acord, en el tema Marichulo, desde Iruña, erabe el, el álbum Eguía de Isor, los temas Noraguas y Atea Irekida.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 Euskal Música en las redes sociales. sígase la sintonía de riozar y Ratia, síguese la sintonía del 100.8 de la FM en este jueves 3 de mayo en riguroso directo, sábado 5, domingo 6 de mayo en redifusión en repetición, de 6 a 7 y media de la tarde, hora y media, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Nos vamos con el grupo de Friday's Crew, que lo forman un grupo de cinco amigos de Azpeit y Azcoitia,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 Sintonía y ratia Sintonía 100.8 FM. Aquí sigues en el programa Euskal Música en este jueves día 3 de mayo del 2018 en riguroso directo. Sábado 5, domingo 6 de mayo en redifusión en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Vamos a hacer un repaso a la agenda de conciertos que tenemos durante estos próximos días en Euskal Herria. Comenzamos con la banda Ibarres Asut Agar que estará actuando el sábado 12 de junio en la Peña Beterri de Tutera. Ya hay gira presentación del nuevo trabajo discográfico de la formación Vicio Orain Etaemen. El 11 de mayo estará en Onda Ribi. El 13 de mayo en Sempere. El 18 de mayo en la sala central de Iruña. El día 19 de mayo en Biarritz. El 1 de junio en Encharri Araraz. El 8 de junio en Gasteiz y el 29 de junio en las fiestas de Arbizu. El viernes 22 de junio se celebrará el arizcun Rock en la localidad de Arizkun. A partir de las 11 de la noche con las bandas Caótico, Sofocous y Kirri Terry. Las entradas son gratuitas. Y nos vamos con una nueva edición del Mayat Charro... ...que comienza este próximo sábado 5 de mayo... ...en la Peña Euscalería de Burlata... ...en la calle San Francisco número 13. Con entrada gratuita, el 5 de mayo estarán en el escenario... ...Mos, Reborta Permanent, The Broken horizon ...y la formación Ircaya. El día 12 de mayo gaures sea Seamais y Superacid El 19 de mayo Los Chicos, Liedefectorx Los Hollister y DJ Juancho Y para terminar El 26 de mayo Urataldea y Parocos Todo esto lo he dicho En la calle San Francisco número 3 de Burlata En la Peña Euskalarría En una nueva edición del Mayacha Roca Pues hasta aquí el repaso que hemos dado a la agenda de conciertos eh, para estos eh, próximos días en la sintonía de Berriozario y Ratia, en el 100.8 de la FM, en una nueva edición de Euskal Música. En del programa de Euskal Música, la sintonía de Berriozari Ratia, la sintonía del 100.8 FM en este jueves 3 de mayo del 2018, sábado 5, domingo 6 de mayo del 2018. Hemos escuchado las novedades de Olat Salvador y Serrula dentro de lo que es el nuevo sello discográfico Airaca. También hemos escuchado a aero Ero, a Dickers, al Boni, Erabe y a The Friday's Crew y hemos repasado la agenda de conciertos para estos programas próximos días, nos vamos a despedir y nos vamos a ir hasta el año 2002 nos vamos a ir hasta el álbum Iru de la formación asgar con ellos te decimos adiós recuerda que dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local todo a lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria, hasta entonces saludos, sagur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 ...busca música en las redes sociales. Berriosar y Ratia, en el 100.8 dfm.